スタジオのフレンディウィ p r e s e n t み Tenemos que hablar del K-pop. Un programa donde el nombre lo dice todo. Yo soy Casandra Martínez. Comenzamos.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 길테니スリ리ン에게좀더깊이 No digo nada, ya me estoy riendo. Es que nunca me sale, nunca me sale. Pero ahí, bueno, ahí vamos. Sebo, m a n í va tu s e l o ¿Qué estoy haciendo? No sé. ¡Feliz año nuevo! Sí. Lo logramos, hermanos. Lo logramos, compañeras y compañeros de la vida. Llegamos al 2023. ¡Yee! e <ríe> y a、yeah. y ay, ay, ay! ¡Ahí está! á w i Gracias, público conocedor. ¡Qué bueno! Qué bueno, se nota la alegría, la alegría de este día. <risa> ¿Cómo están, muchachos? Preciosa y hermosa, ¿cómo se encuentran el día de hoy?、Eh, ¿Qué es? Ah, 10 de enero, martes 10 de enero del 2023. ¿Qué? Sí, sube a la rola porque está chida. Grandes canciones el día de hoy. Que no iba yo a venir. Miren. <risa> un milagro que esté yo aquí. <risa> ...este... Dispensarán. Dispensarán. Se me. Ando muy ocupada el día de hoy. Y pues cosas pasan, ¿verdad? Pero aquí andamos, muchachada preciosa y hermosa. Dejen saludos. Los saludo en el chat. t q u i é n está? Está, estoy yo, obviamente. Está Chuzone. Hola Chuzone, ¿cómo está? Está Jauren, está Corpi, está María y está y o s h i y u ¿Cómo están, muchachas preciosas y hermosas? ¿Cómo les fue en la vacación? ¿Cómo anduvieron? Porque yo sí dije, son vacaciones con permiso y yo sí me desconecté, oigan. Yo sí ya no me enteré. Bueno, hice pocas cosas, la verdad, nada más ahí en el Instagram, pero ya después, de ahí afuera, miren, yo ya no sabía ni cómo me llamaba n ni nada. Luego me les enfermé, oigan. Me les enfermé. Me dio lo que viene siendo la influenza. Este, oigan, se pone uno muy mal. Se pone uno muy mal, pero, pero ya estamos bien. Todavía tengo como, como la, la, la flema. Ando ahí con la flema, pero pues todo bien, todo bien, todo normal. Wow, oh, o oh, o oh. Le subo el micro para toser. <ríe> este. ¿Qué? Ya no me acuerdo, digan. Tres semanas de baja y yo parece que me fui seis meses. Este, <ríe> dinámica, dinámica del día de hoy, ¿verdad? Hay dinámica, tenemos la pregunta, tenemos oráculo, que creo que. Ay, es que. Dispensen, no he visto ni el teléfono. <ríe> este. ¡Ah! Ah, ¿cómo se ven las cosas aquí? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que no sé、sí, si、sí, hay pregunta para el oráculo. Sí, hay, hay. Una, hay dos, hay tres, hay tres preguntas para, para, para, para, para el oráculo. <risa> ya no sé qué estoy diciendo.、Eh, hay tres preguntas para el oráculo. Respuesta varia. Nuestra bonita pregunta del día de hoy es: ¿Cuáles son tus esperanzas para el K-pop en este, dos, este 2023? Ya 2023. Este. Tenemos la bonita encuesta, ¿verdad? De. ¡Uy! De.、Eh, bueno, la, el, el versus de esta semana es Icon contra t 8 e s Porque no se me ocurrieron otros grupos. Este. Y cosa varia, cosa varia. No he revisado nada. A ver qué dice.、Eh, pues sí. Pues sí, oigan, este, pues aquí andamos el día de hoy. Ah, hay otra pregunta. <risa> bueno, vamos a empezar con la dinámica del día de hoy. Espero que estén ustedes despiertos. Como que todavía no sé, como que todavía no sé, no sé ustedes. Yo como que siento que me faltaron más vacaciones. Yo sí estuve a punto de pedir otra semana de vacaciones. Le ibas a ir a Corpi. i o、oh, a y Corpi! Pues otra semanita, ¿no? <risa> si ya fueron tres. Pues, s q u i é son cuatro? o q u i é son cuatro semanas de vacaciones? ¿Verdad? Pero no, ya. Ya no, i g a n ya. Ya estuvo bueno. este, La dinámica del día de hoy. ¿Quién dice, Jauren? Está bien que te tomes un merecido descanso, c a s í que bueno que ya vas saliendo de la enfermedad. Sí, ya salí de la enfermedad. Es que miren,、eh, lo del descanso. Aprendí el año pasado que si no me desconecto y. ¿Cómo se dice? Renuevo fuerzas, yo no, yo, no doy, yo no la doy, compañeros, yo no la ando dando. Así es que necesito, necesito resguardarme.、Eh, bueno, muchachada, pues empecemos con la dinámica del día de hoy. ¿Cuál es? Que pase la dinámica, por favor. ¡Ah! Aquí está. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. a Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. Listo para la pregunta. ¿Qué significa la palabra niondo? Opción número uno, pulgar. Opción número dos, ratón. Opción número tres, año. Las primeras cuatro personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. ¡Mucha suerte! Sibón,、sí, eh, parezco nueva. Pues ahí está la, la, la pregunta del día de hoy: ¿qué significa la palabra niando? Opción número uno, pulgar. Opción número dos, año. O opción número tres, ratón. Así es que bueno, en lo que ustedes me contestan, la, la bonita dinámica, vámonos a música. Vámonos a música porque. ¿Por qué hace falta escuchar K-pop? Hace falta escuchar K-pop. Y pues. a q í está la situación. Vamos a escuchar a, a e t z y con Cheshire. Y ahorita a ver qué otras canciones les encuentro. Pero que estén a gusto. Todos andamos muy tranquilos, ¿verdad? Como que todavía no se siente que uno ya haya regresado a la vida. <risa> o Nada más soy yo. Creo que nada más soy yo. Este, vamos a escuchar esto y regresamos. Yo, por supuesto, soy Cassandra Martínez. Esto es, tenemos que hablar de K-pop y lo están escuchando a través de, ¿cómo se llama? Station K-pop, un viaje auditivo por a c i a Vamos y venimos. まっか、틀린게어딨지。ペーショ it's a l right。자꾸물어보면 boring る。든내맘대로 play a い r i g h おばあばあ がしげんあなま I'm standing on the edge なん가장높은곳에서 Everything is upside down どどいさん、どーん、どーん、どーん、どーん、ど o ん、どーん、どーん、どーん、どーん、ど t ん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、ど o ん、どーん、どーん、ど t ん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、 Que hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Station BTSN Double OP. Me importa bien, y estamos de regreso. Escuchamos a Itzy con no sé pronunciar nunca、eh, eso, Cheshire, Cheshire, algo así. <ríe> es de su pa. Yo n i o con Mango y a cara con When I Move. Oiga, yo vengo muy traumada con el SM Town todavía. Bueno, no sé cómo, c u a n ya, cómo se llamaba. Bueno, el concierto que no lo vi completo. Oigan, andaba yo con que era otro día y ya después dije, ah, caray. <ríe> Este, pero creo que me tocó verlo padre. Vía Sopa j u n i o con. ¿Qué fue Mr. Simple? Ah, vi, vi obviamente vi a e t o A e s o con Love Shot. Y uy, miren, yo ahí parada enfrente de la tele gritando. <risa> este. Luego vi a Sopa j u n i o Eh, me tocó ver desde Red Velvet、uh, y ya lo acabé de ver en... cuando estaban los DJs. DJ, DJ, DJ. Que están padres los DJs. La única que no,、uh, me v a no a... n se v a n a enojar, pero es que yo amo a h y o y l ó n Yo la adoro, miren. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Ya canta, su color de voz me gusta.、Eh, Me encanta cómo baila, cómo rapea, pero híjole, para hacerle de DJ, DJ, no, la verdad no. Es que desafortunadamente los comparas con los otros y pues sí, de, sí, pues, sí, s sí, dista mucho, ¿verdad? Pero pues ya qué. Pero e s t u v i e r o chidas en algunas rolitas que puso. Puso a Pitbull, ¿verdad? Que yo me emocioné. Y aquí todo el mundo decepcionado porque me gusta Pitbull. Me gustan. Unas cuantas canciones de Pedro. Es que uno tiene sus, sus malos gustos. Si me gusta BT es que no me gusta Pedro. <risas> Vamos a empezar ya con... <risas> Con la pregunta del día de hoy, ¿qué es?、Eh, ¿cuáles q u es? s son tus esperanzas para q u é el s tus esperanzas para K-pop en este año 2023? Jauren me dice: Hola, Kaz, vengo a dejar mi comentario. Aunque en vez de esperanzas parecen más sueños g u a j í o s、eh, me gustaría que los comebacks y debuts tuvieran mejores promociones, que haya más grupos que se avienten a experimentar en géneros y conceptos, que los idols tengan más libertad, ten,、eh, tanto creativa en sus carreras, Así como en su vida personal. Y que se terminen las guerras de fandoms. O por lo menos que dentro de lo que cabe. haya una mejor convivencia. Entre diferentes fandoms. Así como antes. Antes no nos peleábamos. Yo no me acuerdo que nos p e l e á b a m o s tanto. Este. Antes nos llevábamos mejor. Es que, es que no sé. Es, pero no sé. Pero yo digo. Antes no había tantas cosas. ¿Verdad? Este, pero sí, tiene mucha razón, Jauren. No en q u e son sueños guajiros, porque obviamente no. Pues es que debería de ser la realidad en el K-pop y no lo que se vive a veces. Este, pero sí, oigan, que las promociones de los comebacks e s q u í a n y le echan ganitas luego. Y luego ya casi de un día para otro ya te avisan: oiga, va a haber comeback. Y así de espéreme, aguánteme. Avísenme, avísenme, pero con tiempo. Así no, oigan, así no. Este. Muchas gracias, Jauren. d e t o k i Show me dice. La, ah, este, by the way, ya tengo a los ganadores de la dinámica. En efecto, Nihondo significa año. Así es que, d e t o k i Show, mándeme su pedido.、Eh, ya tengo el de María, ya tengo el de Jauren, me falta el de Chuzone. Chuzone, roleme su pedido, por favor. Ahora sí, vámonos con、eh, The Talkie Show, me dice en Instagram. Que él quiere dos cosas.、Eh, la primera, aunque es difícil, que no,、eh, que no pase, pero igual cero disband, ya sea de grupos o integrantes. Uy, te sabes、sí, si b a a estar difícil. Sí, sí, está difícil, la verdad. Y la segunda, que las empresas dejen de lanzar canciones en inglés solo para contentar al, grupo, al público yankee, el K-pop pop coreano. Canciones cuyas letras son en coreano. Pues sí, oigan. Es que el dinero de Toki s h o Mire, si no fuera Disney, nadie les haría caso. Pero pues sí, es puro. Puro Disney. Puro negocio. ¿Cómo le hacemos? Pues sí. Solo, solo, d a Pues sí.、Ah. Es que. O sea, si estuvieran chidas, pues qué padre. ¿No? Y que fueran ahí una de vez en cuando. Monsta Excel, el, el, el álbum que es totalmente en inglés. Está padre, no está tan feo. O sea. ¡Eh, ¡Qué fuerte! Me acabo de dar. Mi cabeza me acaba de golpear con una idea. Pues es que es pop coreano. Pero si la canción lo hacen coreanos, ¿también es pop coreano? ¡Eh! Por favor, alguien. Esa no, esa no, esa no, esa no. Está. Eh, dudas, dudas existenciales. Si la canción es en inglés, pero la hacen coreanos, ¿todavía es pop coreano? <risa> Preguntas para irse a para, para, para pensarse. Este, gracias, de t o c k y Show. Chies me dice que ella espera que este 2023 no nos la dejen caer con los conciertos que solo los hijos de Slim pueden pagar. Porque con los de s u h o si se pasaron. Oiga, los de lo, las Elf, ay, ay, yo impactada, i m p a c t a y te dio con Elf. De que hicieron, hicieron que cambiaran el lugar del, del Este del concierto. Yo, miren, así de pie. Echándoles porras. Impactada. Impactada yo. Impactada quedé. Este. Siguió、sí, así de, pues, yo, yo vi en Instagram, pues, ¿qué traen? Y ya después, s í lo lograron cambiar. Lograron cambiar de dónde era? No sé qué olímpico, estadio olímpico, algo así. Una cosa bien chiquita. Y lo cambiaron a la Arena Ciudad de México. Impactada. Y dos fechas, hermanas. Estoy impactada. <risa> este. Alguien que me quiera llevar a ver a los Opa Junior. Porque no, no tengo dinero. <risa> Dije que me quiera llevar. Este. Gracias, Jimmy Stiver. Me dice que sus esperanzas para este año en el K-pop son que hagan comeback más grupos de antaño, como Dios, Dios manda. manda. Que los actuales dejen de hacer repackage de sus mini-álbums y colaboración. <risa> No pienso decir esto. <ríe> y <ríe> y colaboraciones, patito, cada ocho días. Debería tomar,、eh, deberían tomarse el tiempo necesario, así sean años, para darnos material de calidad. Pues sí, Oigan, es que yo lo comparo con. Ah...、Um, Con mi carga de trabajo, o sea, llevo haciendo esto desde el 2015, en el que este programa es puro, puro cotorreo, pero en su tiempo s o n d a y K-pop, y sobre todo ya e n c u e n t r o cercanos al K-pop y ahorita K-pop Dosis, pues sí me echaba yo toda la música de, de, este, de cada semana que se lanzaba. Y había semanas en las que sí había bastante trabajo, pero todas las rolas eran muy buenas cuando empezaba. Luego empezó a evolucionar esta situación y empezamos a avanzar en el tiempo. Y s i ahorita. Le, le, le, el otro día era más de 100 canciones que tenía yo que escuchar para un solo programa, para poder reseñar y poder elegir las mejores. Híjole. Más de la mitad. Sí, me las pude haber ahorrado. Más de la mitad sí son canciones muy mediocres, muy medianas. Y sí no las podemos ahorrar, la neta. Y yo preferiría igualmente más calidad que cantidad. Yo lo apoyo, Tiber. Gracias por contestar. Me dice Vicky Candice en Instagram que ella espera con、eh, Que sus esperanzas para este año, pues, espera con ansias el comeback de TXT. Quiere que Twice, s e v e n t e e n y Enhype n、eh, tengan comeback. Pues ya las Twice ya, ya vienen de regreso. s e v e n t e e n no lo sé, hermanas. Yo no sé qué están haciendo con s e v e n t e e n Está bien raro todo. Y los Enhype. n Para que me den más canciones para que se descomponga mi computadora. Gran anécdota, leo, se las cuento. <ríe> Chibis dice、oh, otra que dice、eh, que y a Sus esperanzas son que evolucionaran, no porque pegué una canción, saquen 50 similares. Pues, <ríe> pues lo que nos decía Tiber este, pues hace, hace ratito, ¿no? Que se los comentaba. Y las últimas son, espérenme, porque viene varia, viene varia. Me dice Gije que ella,、eh, sus esperanzas son conciertos y sus artistas favoritos en México y dinero para ir a verlos. Sí, porque p u e solos s no se pagan. Con cuerpo mate, luego no se pagan. <ríe> Este, gracias, Gigi. Y Brownie me dice que sus esperanzas son igual que l a s d e Tiber: que más grupos de segunda generación hagan comeback y saqu o saquen un single. Todo es bueno. Yo opino igual. Yo espero que Miss 21, después de lo que pasó en Coachella, nos avienten una canción. Hay algo así como que, como no queriendo la cosa, nos avienten una, una, una rola muy padre. Y ya miren, con eso tengo yo hasta el otro año. Yo estaría tranquila hasta el otro año. Este. ¡Ay, c h u z o n e Ya escuchamos Deep de la Gio. Este, cámbiame su pedido, ¿no? Por favor. Este. De la Gio. Ay, yo, bien, bien. ¿Qué dice? En el velódromo. El velódromo. Por allí va. ¿Me entendió, Corpi? Este.、Eh, hola, chivis, ¿cómo está? Este. Dice Chibis.、Eh, bueno, perdón, me quedé en el chisme, pero ya llegué al otro chisme. <risa> este. Ay, de toquí, nada más es una rola. ¿Cuál de las tres le pongo? Este. Y sí, oigan, espérenme. Qué difícil es esta situación en la que uno tiene que manejar sus propias redes sociales. <risa> Este, p e r e n m e q u é dice? No se le olvide el comentario. Ay, fue el comentario. No le estoy diciendo que <ríe> estoy hecho a pelotas aquí. Ya leí todos. Eh, eh,、uh, dice. Yoshi dice que más grupos sean conocidos y que no se encasille al K-pop solo en dos grupos. Y que se conozca más que solo a las Blackpink o BTS. Es que hay más. No digo que esos dos no sean buenos, pero no son los únicos. Pues sí, la neta. Así de que vayamos más allá de esos cuatro grupos que todo mundo conoce. Me acuerdo que había un comentario así. Lo leí ayer. Sigue ¿sí、aquí. No me acuerdo. <ríe> Seguió、sí, muy bien. Padrísima, yo siempre. Ya vi d c o m b o No sé qué acabo de decir. Este, pues así, m e s i c h i v i s Ella apoya la calidad.、Eh, pues así está. á q u e dice Corpi? La mezcla del año pasado de Hughes estuvo padre. Pero sí, los DJs de la SM son otro nivel. Sí, oigan. Entre pasaba uno y después otro. Y era así como era mejor que el anterior. Creo que. ¿Cuál era el que nos había gustado? ¿Marvina, Marvida, Marvalgo?、Eh, algo, ese ese fue el que me encantó. a d o r é Este. Dice. Por ahí anda. En el, ¿Dónde? ¿Qué? ¿De qué hablan? Aquí está completo en YouTube. Eh.、Uh, pues. Está bien. Este. Dice c h u z o n e apoyo. Eso me tiene harto que son siempre los mismos. ¿Qué? ¿De los que hablan? Sí, oigan. Sí, del capó p a a más allá. Pero es que es lo malo, amigues. Es lo malo. Así está la situación. Pues como nada más se hacen conocidos. Todos? <ríe> Piensan que en todo el K-pop es así. Bueno, vámonos a más música en este bonito programa para todos ustedes. Vamos a escuchar a una bola que me pidió Jauren, que es del de nuevo disco de l a s Men t e r t a i n m e n t Ah, espérate, todavía no, todavía no entras. <ríe>、sí. Es Priority del de e Winter SM Town del 2022. Y vamos a escuchar a la Tallón con I m b You. Ahora sí, entras, hijo, gracias. Vamos y regresamos a estar escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos.、Sí. ファクシ는。 Para participar en las dinámicas de este programa, síguenos en nuestras cuentas de redes sociales. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como K-Pop Dosis. También puedes seguir a Station K-Pop en Instagram como Station K-Pop Radio. No lo olvides y ponte en contacto con K-Pop Dosis y Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya Estoy de regreso y escuchamos a los, a los muchachos de la, a los de la SM, ¿verdad? Con Priority y a la Tallón con IMBU. Ya me la aprendí la canción, De <ríe> tanto que la oigo. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me dicen aquí en el, en el chat? Dice,、eh, dice, dice, dice, dice, dice, dice. Espérenme porque. Eh, ah, el de, el de Temin. Ah, yo había puesto el de Wono. ¿Cómo no, María? Yo le pongo. Dice, en el concierto de la SMCAS, el que estaba completo en el canal de YouTube, pero ya busqué nuevamente y ya se lo tiraron por copyright. Sí, oigan, luego lo u e g lo tiran. Hay cachitos, hay fragmentos. Dice, c h u s en el día del concierto me terminé los datos, a pesar de que tenía internet, pero estaba fallando, no estaba en mi pueblito. Uy, q u é m a la onda. Eh, dice, Javier, es que ahora sí duró más que la vez pasada. Sí, oiga, ¿por q u e decía? Si empezó a las 10 de la noche, yo ya pasó el año nuevo. Y Eran como 12 y media cuando yo ya estuve yo f r e n t e de mi tele. Y este. Y dice, t o d a v í a dije yo, t o d a v í a están、pues、muy a gusto yo, la verdad. Y luego 3 de la mañana y no se acababa. Dije, no, yo ya hasta aquí llegué, porque uno tiene su edad y ya. Ya no es igual que antes, ya no es igual que antes. Dice Chuzone, empezaron temprano. Este, se pasaron d i c e corpi. Y me acuerdo que el año pasado empezó a las 11. Sí, yo me acuerdo que una vez empezó más tarde, al año pasado o el antepasado, no recuerdo.、Eh, dice, a h o r a yo me quedé dormida, creo. Cuando iba a pasar EXO con Love Shot, no, yo apenas estaba ahí dándolo todo, dándolo todo con EXO, porque dije, voy a empezar bien el año, voy a empezar el año con EXO, y yo canté Love Shot, y luego este, Mr. Simple, claro, como que no, hice la coreografía, lo poco que me sé, este, porque sí, hermanas, hay que darlo todo. Dice Chuzone por los NCT que. Eh, dice, me acuerdo que estaban esperando para hacer el corte, un corte del trabajo. Dice Corpi. Dice Chuzone, literal todo fue e n c i t y y no podía salir porque si no me los iba a perder las partes que me i n t e r e s a b a Pero Méndigo i n t e r n a estaba bien lento. Dice Yushi, yo s llegué a ver solo a los Suju en su segunda presentación y el sueño me venció. No alcancé a ver Exo, pero igual los vi en YouTube. Dice, Jabrén, se aventaron una hora de charla de cuidado del ambiente. Digo, obvio, no está mal que cuidar el ambiente, pero era tan necesario incluirlo en el horario del concierto. <risa> pues es que ya aprovechando que la gente estaba ahí, pues hay que cuidar el ambiente. Y luego su comercial es a... tiro por v i a j e n o s aventaron el comercial del c u a n y a esta cosa como la tienda que van a hacer. Hijo, man, así de ya lo vi hace rato, ya no lo quiero ver. Este. Dice l i g i j e la edad, pues, pues eso no, cómo arreglarlo. Pues sí, es que ya uno tiene su edad, ya uno no. Una desvelada antes en un día se le curaba a uno, no, ya ahorita ya tres días y ya, ahí uno medio va saliendo. Es que a s í pasa cuando sucede, oigan. Este, vámonos con las preguntas del oráculo. Ustedes preguntan y el oráculo responde. Y la primera pregunta que tengo es de. Ay, ay. De, de Toki Show me dice. Este. ¿Dónde está la pregunta? Ahorita la encuentro. e s p é r e n m e Dice. Ah, sí. Oigan, anda. Dice: ¿Las Cosmic Girls renovarán. Renovarán. Contrato.、Mm, sí, oigan. n q u e Porque. En el. ¿Cómo se dice? En la, el fan meeting que tuvieron. Recientemente hablaban de todo, pero hablaban en pasado, como de nuestros tiempos. De... <risa> bueno, de, de sus tiempos de Cosmic Heroes, pero en pasado. Así es que no se sabe si se iban a renovar el contrato o no. ¿Para qué las metieron a Queen Kingdom si, este... si, ni, si ni iban a aprovechar las cosas? Oigan, ¿para qué? ¿Para qué? Ganaron y ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pero bueno, el K-pop responde y van a renovar contrato las Cosmic Girls. Oráculo, por favor, despierta ya. We need to spread out, whole swabby gala. 공터도명당으로많더나지금이피크야공문이빼지마 Now, design, choose to rock, go night. もうね、もうギャングマナゴ、ジョイネーションダッシュダ Bueno, yo soy Blog B. Y la canción se llama Show w e Dance. Y dice la letra de la canción. Empezamos muy complicado este oráculo. No, no, no podíamos empezar con una canción de sí o no. Ay, dice la canción. ¡Boom! Estoy preparado para usar mi cuerpo, usando toda la ciudad de Seúl como mi escenario. Inclina la cabeza. No quiero estar encerrado. Atrae al público. Rompamos este tabú. Necesitamos、eh, decirlo. Eh, Tenemos que extendernos o podríamos convertirnos en espantapájaros. Podemos hacer que parkings sean espacios de la realeza. Esta es la cúspide, no te vayas a la izquierda. Fiesta toda la noche.、Eh, juntados en un círculo, las personas que dudan no entrarán. ¡Eh! Las personas que dudan no entrarán. Ajá, a ver, espérenme, espérenme. Este, enciendan la música y que no les importe. Siéntanlo conmigo. Me gusta esa persona de allí. Anímense. O, oigan, chicos, quieren jugar. No solo miren, únanse, bailamos. Sí. Aquí, aquí, aquí se ve que, que no todas las Cosmic Girls van a, quieren renovar contrato. Y ahí está el problema. Porque fíjese n lo que dice la letra de la canción. Eh, las personas que dudan no entrarán. Así es que probablemente no todas renueven contrato. Pero o sea, lo que no nos está diciendo aquí el oráculo es si el grupo va a seguir con menos integrantes o no.、Eh, qué fuerte, oigan. Qué fuerte, qué fuerte. Pues sí, lo dice una y otra vez: las personas que dudan no, entra no entrarán. Eh, mira, es que, que dice la gente, d i e cuando llega la mañana la gente se va cansando, pero esto es solo el principio, la fiesta no ha acabado.、Eh, ahí está. No todas van a renovar contrato de las Cosmic Hours o todavía no r e n o v a n contrato todas. Pero que la fiesta todavía no se acaba, a ¿eh? b o o m ¡Boom! <ríe> Boom Para que vean. Este, gracias, eh. El Toki Show por su pregunta. Vámonos a la que sigue. ¿Qué, ¿Qué es? Espérenme, porque no tengo yo mis canciones listas. Porque el oráculo no me pasó las canciones. e este... Sí, t e s cierto, oráculo. No te hagas. No te hagas.、Eh, ¿Qué onda? Espérenme. I cannot tell. Ok. Ok. Ya tengo la canción. Dejen, ahorita les repito la, la, la. No, más bien se las digo porque no les he dicho. <risa> y ando muy mal, ando muy mal, oigan. Esa no era. Ay, oigan, no extrañaba andar corriendo. No extrañaba andar corriendo, la verdad, no voy a. No voy a. A, a negarlo. Dice Violet: ¿Podré ver a mi amado grupo en concierto este 2023?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 どんた、みなぼう、r なぼう、みなぼう、みなぼ r みなぼう、みなぼ r みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、みなぼう、み t ぼう、みなぼう、みなぼ Bueno, eso fue G Idol con la canción Han. Solo, <risa> sola. Ay, mi Violet, ¿qué le digo? Dice la letra: No hay final, el invierno es tan largo, no hay una flor. Sigo esperando en el mismo día. La promesa de olvidar, el viento la sacude una vez más. Incluso la promesa que dije que borraría como si todo fuera mentira. Usted nunca va a olvidar a su grupo, eso es verdad. No pienso en mí ni,、eh, ni un solo día. Extrañé el ayer y hoy el resentimiento. Como si creyeras en mí en ese invierno, ni siquiera miras atrás. Es codicia la que espera de nuevo por tu primavera. <risa> la luna entre los árboles, recargada varias veces a la luz de la luna, derritiendo la ruptura. Solo estoy llena de lágrimas. Porque no va a poder ir a ver a su grupo. Me duele dar este tipo de noticias. Pero pues así es. Oigan, ¿cómo le hacemos? Pues ya ni modo, b a y o n e t a Pues ahí será el año que entra. Ah, no es cierto. <risa> no es cierto. Dice el oráculo que una cosa es lo que él diga y otra cosa son sus esfuerzos suyos de usted para ir a ver a su grupo favorito. Así es que no pierda usted las esperanzas. Vámonos con la siguiente pregunta que es de y i g e Dice: ¿se van, a quitar la... <risa> ¿Se van a quitar las playeras los s u j u en sus conciertos? ¿En México? ¿En <risa> México? Por cierto, feliz, feliz año, feliz año, dije. Pues a ver, ¿qué nos dirá el oráculo? Sí, sí, sí. いすんがんぶちゃくいったねんどふうう t ディジパーバンザニミチョドでオーソンスビューティ솔직해지겠んユー것같아チアガルタイミングピルヘイヤーチャンカンリアトトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ 心が沈んだ바로그때。恩恵で TMI で。今日が言ったら。い。誰かた よく見せる必要があり Ay, oigan, es que sí las dejo completa. Estas s o mis canciones favoritas. <risa>、eh, él es Rote Gion y la canción se llama I Wanna Know. ¿Dónde Que... Este... e está la traducción? Espérenme, porque no la tengo.、Eh, dice, pues es que eso quisiera yo saber, dice el oráculo. <risa> para ir, para ir, para comprar boleto, dice que él también quiere saber si <risa> Sí, este, si、sí, Super Junior se va a quitar la camisa. Este. Dice: Estamos buscando una vida mejor. Todavía es temprano, pero porque las puntas de tus labios se están encurvando hacia arriba. Primero, pop, hip hop, house, soul. Vamos a empezar. El estado de ánimo es cada vez mejor. Eh. Dice, ahora voltea tu teléfono, puedes volverte completamente loco. ¡Oh! Puedes volverte completamente loco. Dice el oráculo que probablemente sí, que sí, que sí va a haber, no todos, pero alguno se va a quitar la camisa. Que sí, que alguno. Honestamente estoy un poco cansado ahora mismo, necesito algo de tiempo para descansar. No, dice el oráculo que sí. Que sí, que solo una vez, así que. Quiero espaciar. Dice el oráculo que sí, que hay probabilidades de que por lo menos uno lo haga. Uno va a enseñar cuerpo, torso. <ríe> sí, va a haber, sí va a haber. ¿Cómo de qué no? Dice el oráculo que, que ya está comprando sus boletos. ¿Todavía hay oráculo? ¿Todavía hay boletos? Para que pues, me lleves, digo. e Digo, e ¿verdad? <ríe> este. Dejen ver qué me están diciendo en el chat. Dice. Ay... Dice, dice, dice, dice, dice. Dice, a b r n a ver cómo viene el oráculo este 2023. Este. Porque el año pasado jugó con mis sentimientos, dice Chivis. Si <risa> <¿Sí> andaba rebelde. <risa>、eh, dice Chivis. c a s i dice que no, el oráculo dirá. No pierdas las esperanzas. Ya ven si salió lo que dije. <risa> este Dice Kije, es oráculo. Confiaba en él. Si se anima a ir, me avisa para vernos allá. <risa> dice Kije, el líder, ese hombre le cansa la ropa. Es como, <risa> como el de Puka. <risa> Hay un, hay un personaje que a la menor provocación se,、ah, se saca la camisa. Bien, <risas> tus huracanados. Pues vamos a un blog musical、eh, en lo que seguimos、eh, pues, pues aquí con el oráculo, ¿verdad? Que nos platique cosas. Vamos a escuchar a las Oh My Girl Banana con. ¿Cómo se llamaba la canción? It Is s a i t para The Tokyo Show. Y vamos a escuchar a t a m i n con Slave. Para Para María, <risa> vamos y regresamos. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regreso. Oigan, tengo la leve sospecha de que no tengo la canción correcta. <risa> no sé qué me lo está diciendo. Dijen, les busco la rola porque yo no me puedo ir así. Oigan, no me puedo ir así. No puedo yo quedarle mal a mi público. No <risa>、sí, es c e r t Dijen, busco bien la canción. Si、sí, ahorita dije. Acá está pasando, perdonen. Sí, Iris 8. Sí, la busqué bien, no la busqué mal. Este. Qué cosas, oigan. La vida, la vida es así, la vida es compleja. Vida... Este. A ver, espérenme. Es que no comí, oigan. Estoy comiendo también ahorita porque, pues, tiene unos sus problemas, ¿verdad? Te dejen checar si, si es esta. Pues se、si、agarrara, ¿verdad? Se、si、agarrara. Oigan, oiga, este Toki, no le consigo s u canción. <ríe> sí. Qué mal, oigan, qué mal. Qué mal que yo no consiga las canciones. Yo muy mal. Íbamos tan bien hoy. Yo no había regado tanto el tepache el día de hoy. Hasta ahora. i t Pero no pasa nada. Así es la vida, compañeros y compañeras. Qué cosas, qué cosas, qué cosas. Por lo mientras, por lo mientras pensemos, ¿quién, quién, ¿quién será el que se vaya a quitar la c a b e z a Yo voto por d o n G e La neta, yo, yo voto por él. Yo digo que él es, él es el indicado, él es el elegido para quitarse la cabeza. <ríe> este. Pues sí, oigan, porque pues, si no es él, ¿quién? ¿Habrá, habrá otro. ¿Quién más será el indicado para quitarse la cabeza? Pues así está la vida, oigan.、Eh, ¿Qué platican? ¿Qué platican? ¿Qué comentan? Eh. <ríe> Qué padre, qué padre situación estamos viviendo en estos momentos.、Ay. Ahora sí, ya conseguí la canción. Ya ya la tengo en mis manos. Déjenla b u s c o porque en e z e me perdió. <risa>、eh, aquí está. A ver, déjenla. Voy a escuchar primero. Porque así es uno、ya. Precavido. Ya cantan, ya cantan. Ahora sí, vamos a escuchar a las Oh My Girl m a n Hanna con Iris Aid. Vamos y venimos. ¿Cómo de q u e no? Que hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, canados, y ya estoy de regreso. Ahora sí escuchamos las canciones que teníamos que escuchar. Qué bonito, qué bonito, la verdad. 10.25, 5 q u e Oigan, como que ya nos falta otra hora de programa. ¿En qué momento nos da aquí casi tres horas de programa? No lo sé, amigues, no lo sé. Dice Cas, ¿yo q u e Dice María, gracias por la canción. De nada, María, dice Corpi, nada,、eh, Cas, nada perdida. Sabe que el pez provee buena vitamina. Y、dice, pero esa vitamina de e s t r o p i e d a d privada. Ay, no, chivis, usted ya está casada. Usted es de chocolate. Ah, no, es cierto.、Este. Vámonos con las siguientes preguntas para el oráculo. Uno, uno está soltera.、Ah, no es cierto, a o r t a no. Y uno t i é n me va a decir, sí, pero este, pero este. Pero el don G también ya está casado. Ah, no es cierto. Este. Este, eh, la pregunta es de Brownie. Me dice: Este año asistiré al menos a un concierto de K-pop. ¿Asistirá a un concierto de K-pop? Brownie, no lo sabemos. A ver, Oráculo, échale de tu ronco pecho. 白拜的天 Y que me abren el micrófono. Rolón, cara de Rolón. Eh, eh, la, can la canción se llama Jelly. La canta Hot Shot. Amo esta canción con locura y desesperación. a、ah, Experiencia. Ya tenía yo la letra y se me colaron aquí las. ¿Cómo se llaman? a Las New Jeans. este Dice la canción. Strangers. Dice. e q u e dice? Dice la canción. Desde el primer momento en el que te vi, te pertenecí. Como a ninguna otra cosa. Usted con el K-pop, Brownie. El primer momento que lo oyó y lo escuchó, dijo: d Y aquí soy. Sigues apareciendo en mi mente, me estás encerrando. Y no me deja salida alguna. Así pasa con el K-pop. Cuando uno entra a este mundo, se extiende ardientemente. Mi aliento atrapa lentamente ese paraíso irrevocable. Incluso si grito como loco, no puedes escucharlo. ¡Eres como una sombra, no puedo atraparte! ¡Ay, no! ¿Es en serio? Realmente quiero tenerte. Yo estaré bien con el tiempo. Sujeta mi mano. Dime qué es lo que quieres. Bebé, por favor, no te vayas. No puedo alejarme con el mismo sueño que vine. ¡Eh! Ah, te pertenezco total y completamente. Bebé, por favor, no te vayas. Me estás alejando, pero ¿por qué no puedo irme? Me estás sofocando. ¿Sí o no, Oráculo? Rápido. <risa> sí, es que nos dice que sí. No, dijo que no. Y ya luego,、eh, que a lo mejor sí. Y otra vez que no. ¡Ah! Dice, es.、Eh, me está sofocando. Y luego.、Eh, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice, dice. Estás arruinando mi vida. Es obvio, aún así no te dejaré ir.、Oh. Has dejado mi corazón irremediablemente roto. Pero sigo cayendo, no puedo seguir el dolor. Por ti no puedo sentir esa angustia. Suéltame, las emociones son molestas, justo como la ceniza. Voltean y cambian todo, no tienen freno. Voy a toda marcha hacia ti, pero sí o no, para conocernos mejor. Hielo, cambiaré a alguien, no tengo frenos, no me detengo sin razón. Realmente quiero tenerte. Sí, ya entendemos, pero sí o no. Sí o no. Yo estaré bien con el tiempo. Uy, amigas, es que dice: Yo estaré bien con el tiempo. Pero sujeta mi mano. Dime qué es lo que quieres. El oráculo está,、no、sé, está jugando conmigo o con usted o no sé con quién está jugando, pero dice: No puedo alejarme con el sueño con el que vine. O sea, si usted se aferra como el de la canción, Brownie, usted triunfará en esta vida. ¿Cómo de qué no? Así es que no pierda usted las esperanzas, Brownie. Anda muy、eh, optimista el oráculo el día d e hoy. Dice María, gracias por su pregunta, Brownie. Dice María: Hola, querido oráculo, te extrañé, pero este año podré viajar por el mundo. Pregunta complicada, t así es que bueno, ustedes preguntan, el oráculo responde, y esto es lo que dice el oráculo. Quien me diga que no, miente. Es cierto. Son Blackpink y la canción se llama As If It's Your Last. Y. ¿Qué s i e Dice: ¿Quién eres tú para que esté pensando en ti constantemente, María y el mundo? Mi orgullo está herido. Me sube la temperatura. Mi cara está caliente. Mi corazón va más rápido. No puedo controlar mi cuerpo. Me estoy mareando. Eres como una mano de arena. Es como si te puedo sujetar, pero no puedo. No es fácil y por eso te quiero más. No puedo controlar mi corazón. Es ridículo. Puedes sentir mi respiración. Te quiero ahora mismo. Es lo mismo que la otra canción. ¿Se dan cuenta? <ríe> Se Dicen lo mismo.、E、incluso cuando te miro, estoy echándote de menos. Soy tan mala en esto. No me dejarás libre. Baby, sujétame hasta que explote. Deja de pensar que es lo difícil de esto. Bésame como si fuera una mentira. Como si fuera tu último amor. Como si fuera el último.、Eh, como si fuera la última noche, amor. Como si fuera el último. Como si no hubiera mañana. Pues aquí dice el oráculo que usted viva como si el mañana no existiera. <risa> este. Viva, viva, este. Pues disfrute su vida, dice el oráculo. Así es que usted sabrá <ríe> si le alcanza o no el dinero para irse por el mundo. ¿Verdad, este, María?、Eh, dice: Me voy a enamorar, baby, por fin me vas a atrapar. Te daré todo. Llámame guapa e indecente, porque lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. ¿Oyeron? Dijo: Lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Ahí está, dice: dice Oráculo, pregunta, usted contesta. Pues hay que chambearle, <ríe> Este María, más, ¿verdad? Hay que chambearle más. Pero usted, de que va a llegar lejos, va a llegar lejos, María, usted no se preocupe.、Eh, la última pregunta que tengo:、eh, Ah, no, me faltan dos. <ríe> yo, ya, sí, yo ya me voy con permiso. <ríe> no, la pregunta es de Chiris. Chiris dice: Espérenme, porque. Ay, Dios, ay, Dios, estoy perdida en esto. Ahí está, ay, no, o sea, no era. Acá, acá, aquí está. Dice Chibis, querido oráculo, please, dime cuál. <risa> este, dime cuál es el panorama para mi persona en este 2023. <risa> dice el oráculo que luego no se anden espantando por lo que contesta. Ustedes tienen la culpa para que preguntan. <risa> sí, dice, pues ahí va. 歳위에서는넘쳐나는 t r o u b 여유없는걸음言語마치정글멍하니。또 Y la canción se llama Something New.、Eh, dice la canción: El ruido de la ciudad, problemas que se mueven en Manada. ¿Por qué siempre le salen estas canciones, chivis? <risas> este, bueno,、eh, pasos apresurados. Esto es como la jungla. Suspiro de nuevo con la mirada perdida. En cuanto te despiertes, buscas algo nuevo.、Eh, busca algo nuevo, chivis. ¿Qué dice? Pues aquí dice.、Usted. Que está buscando algo nuevo, chivis, fuera de lo habitual, sin ser consciente de que es más letal. ¡Eh! Tenga cuidado, tenga cuidado, chivis, tenga cuidado.、Eh, cuanto más te concentras en ello, ignoras cómo tus sueños se, se vuelven parecidos, como si estuvieran cortados por el mismo patrón, sin prestarle atención al sonido verdadero que emana de lo más profundo de tu corazón. Todos están muy ocupados buscando algo nuevo. Eres especial tal y como eres. ¿Qué tiene de malo ser un poco distinto? No tienes que intentar cambiar por capricho de alguien más. Haz un boceto como si estuvieras pintando un hermoso cuadro. Todo lo que haces, colorea el mundo con los colores que te gusten. ¿Cuánto más quieres encontrar algo nuevo? ¡Ah, boom! No sé por qué siempre le salen estas canciones a c h i v i s O sea, siempre. s i e m p r que pregunta algo, salen canciones bien profundas. Pues ahí está, c h i v i s Usted verá. Y la última pregunta que tengo es la de Rogelio. Ahora no vino Tibe. Ahora no vino Rogelio. Me siento abandonada. Ah, no es cierto. Este. Este. Déjenlo que carga esta cosa. Este Anune Anune ta Qué rolón, caray Shake your money, shake your money, shake your money, make up Shake your money, shake your money, shake your money, make up Dice No, esta no es Shake your money, shake your money, make up Dice Rogelio、eh, Hoy es el cumpleaños de mi sobrina Cumple cuatro años La pregunta es Si a ella le va a gustar el K-pop o la gatita que le gusta el mambo, <ríe> ¿esa cuál es? De eso depende su herencia y futuros reyes y Sancho Gloss. <ríe> Saludos a l u d o s a Hanny, la tía favorita de esta tormenta llamada sobrina. <ríe> este, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Pues, vamos a ver si sí le va a gustar el K-pop a la sobrina de Tiber o no. Número uno.、No, no. De regreso, miren, ya me eché toda la letra de la canción que no está nada complicada.、Eh, pues aquí dice que a su sobrina le va a gustar algo, <risa> m á s que no especifica que.、Eh, ay, es que dice: No lo puedo evitar, solo te voy e a ir a ti. Aquí v e i solamente. ¿Qué, qué, ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve?、Eh, pues no sabemos, no sabemos. No es el oráculo que sí está complicada la, la, la, la pregunta. Que eso depende de usted. Sobre todo, si usted la sabe guiar en esta, en esta vida. <risa> este. Pues si usted la sabe guiar,、eh, va a llegar. La niña va a llegar al capop. Si ¿Sí? no, pues no. <risa> es que la letra no dice nada. Nada. Esclarecedor al respecto, pues mire, muéstrale canciones poco a p o q u i t o así como la humedad, que se vaya colando el c a p o p como la humedad, la humedad. Pues ahí está, bien, s e r á ganados. Muchísimas gracias por sus preguntas.、Eh, el oráculo regresa la próxima semana dentro de 15 días. Oráculo, ya no me dijiste, pues ahí te pones de acuerdo contigo. Miren, me platicas, bien, s e r á ganados. Vámonos con los ganadores del de bonito duelo que es entre. En esta esquina tenemos <ríe> a、ah, Eighties.、Yeah. Yeah. Y en esta otra está. <ríe> es Icon o Icon, no Icon, ah, Icon.、Yeah. Icon es Icon <ríe> y los ganadores indiscutibles son de quien vamos a escuchar muchas canciones. Ellos son, ¿cómo dijimos? Icon. <ríe>、yeah. Así es que vamos a escuchar canción varia de Icon para que usted disfrute, para que usted brinque en su habitación, en su cama, en su sillón, en su silla, donde usted esté ubicado en estos momentos. Vamos a escuchar Icon y retornamos. Yo soy Casandra s Martínez. Esa no es Icon, amigos. ¿Por qué me e x ponen otras que no son? <risa> Yo soy c a s s a n d r a Martínez, estos tenemos que hablar de K-pop y e s t á n escuchando Station K-pop, un viaje auditivo. ¡No, n a no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, o ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! o n よだぼじまらよくんびちちゃが どれだけの範囲であり、あなたは誰だなんであなたは誰だなんであなたは誰だなんであなたは誰だなんであなたは誰だなんであなたは誰だなんであた 까죽겠た 俺、ね、たちの目の前で一緒にいるから俺たちの目の前で一緒にいるから俺たちの目の前で一緒にいるから俺たちの目の前で一緒にいるるいにるたのたで よっしゃ、ちゃう、くんよる、ま<音>ん<楽>、な、す、か、と、お、ちょ、りょう、い、 俺がまだ待つことはできない。俺がとはできい。まだ見るから。俺がまだ見 どんなにかいえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ アミノちゃん 우리가만든 love ¿Estás cansada de la rutina? ¿Llaves doble por el estrés y solo piensas en comerte unos tacos? Respira hondo. Y mejor e s c u c h a tenemos que hablar de K-Pop, un programa donde el nombre lo dice todo. Ven a divertirte, escuchar grandes canciones, recibir apoyo c a p o p e r i l platicar, reírte y a conocer tu futuro. Yo soy Casandra s Martínez, y si esto te convenció, te espero este y todos los martes a las 9 de la noche, hora centro de México, aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Advertencia. Puede que este programa no te quite el antojo de tacos, pero de seguro te ríes. Tenemos que hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Yeah. 더 faster, 더 faster, the I'm w i i n g f o b e then n e e l o w I'm I'm n o w s l o w l y I know, c a e more know. b i e n t o s huracanados, y ya estoy de regreso. Ya se acabó el programa. Ay, miren, sí, acabamos casi, casi a las 11. Eso, eso. <ríe> Me siento muy orgullosa de mí.、Eh, pues ya se acabó lo que se vendía, muchachada. ¿Cómo? Sí, yo sé, sé que su corazón se rompe en cachitos. Pero regresamos la próxima semana. ¿Cómo de qué no? Eh. Oiga, noticias que no he dado, pero tengo que dar. Decisiones que se tomaron la,、eh, ahora sí que el año pasado, ¿no? Como quien diría. Ya tiré el agua, espérense. <ríe> este. Pues, ¿qué creen? Pues que K-Pop Anthems, un programa. Pues que. Pues, un programa muy bonito, muy bonito él. Pues ya llegó a su fin la pasada edición, ¿verdad? El pasado jueves, no me acuerdo cuándo fue. Sí, yo lo sé. Corazón se rompió, I know, I know. Pero pues ni modo, oigan. Pues uno tiene que ser adulto responsable en esta vida. Ya, ya se le acabó a uno eso de, de sueño sabático. <risa> y, este, y pues ya uno ya tiene que hacer sus cosas, ¿verdad? Y pues ya ni modo, oigan. K-Pop Anthems ya no va a regresar a la programación de Station K-Pop. Pues ya ni modo. Pues que se le va a hacer nada, fíjense. Así es que nada más los voy a acompañar los martes a las 9 de la noche. El jueves ya no, pero pues ya ni modo. Ya ni modo, oigan. Pues o sea, así es la vida: hay cosas buenas, hay cosas malas. <risa> pues ya ni modo. Pero,、eh, insisto, nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y creo que ya era todo lo que les tenía que decir, oigan.、Eh, que tengan una bonita semana, pásensela muy a gusto, disfrútenla, descansen. Cuando puedan descansar, obviamente. Eh, dice Jauren, me faltó tu top de canciones K-pop de este año, pero así como mencionas que están medios flojos algunos lanzamientos, creo que te hubiera costado algo de trabajo. Los 50 comebacks y debuts más importantes del año. Sí, Jauren.、Eh, obviamente va a ser, o sea, <ríe> ya después que maté a encuentros cercanos al K-pop y Sunday K-pop, pues hay. Hay、eh, ideas que me gustan mucho y hay cosas que me gustan mucho. Obviamente, al final de este 2023, <ríe> habrá los 50 comebacks d e voz más importantes del 2023, ¿verdad? Pero pues, faltan 12 meses para eso.、Eh, va a regresar el、eh, Holiday Edition y todo ese tipo de, de cosas que, que me gusta hacer y que p a s a n ahí en K-Pop Dosis, en el podcast. Este, pero tuve varias canciones favoritas este año. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora me voy a dar a la tarea de, de, de elegir mis canciones favoritas y se las ando rolando en K-Pop Dosis en el podcast, ¿verdad?、Eh, <coughs> y pues ya. Ah, ya, ya regresó Chuzone. Ya acabo de cenar. Yo también ya acabé de cenar. <risa> Estaba yo comiendo. Disp dispensen. Se extrañará K-Pop Anthem. Sí, oigan. Tristeza, la tristeza, hermanos. Pero pues ni modo. Pues así pasa cuando sucede. Me despido de Chuzone, gracias por venir, Chuzone. De Jauren, gracias por venir. De Corpi, gracias por venir, mi muchacha. De Gije, cuídense, Gije. Este, de María, cuídense mucho, María. Y de Yushi Yu, gracias este, por escuchar. Y a todos los que están escuchando, pero que no están logueados en los chats, también muchísimas gracias por escuchar. E igualmente a los que están escuchando el podcast. El bueno, no e s podcast, no es podcast. s、si、esto se e m i t e no es podcast. Este, el, la versión grabada de este programa, ¿verdad?、Eh, pues sí, pues ya. Pues, ¿Qué se le hace? Pues nada. ¿O si es podcast? No, si ya aplica como podcast. Ya cuando se graba y se guarda, ya es podcast. e s t o y aquí solita con la terminología.、Eh, ¿Qué dice Chuzone? Se le rompió su corazón, Chuzone, ya ni m o Pues q u é hacemos? Oigan. Pues es que así pasa cuando sucede.、Eh, pero pues ya ni modo. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Y bueno, cuídense mucho, muchachada. Insisto, es martes. Disfruten miércoles, jueves, viernes. Descansen. Viernes 13, amigues. ¿Qué? <risa> viernes 13. j a j Este, pues es todo.、Eh, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Como de que no. El、eh, recuerdo d las redes sociales: estamos en Instagram, Facebook y. Y ya, porque Twitter ni lo pelo, la neta.、Eh, como K-Pop d o s Ah, ya estamos en el TikTok. Ya regresé yo al TikTok. Este, en TikTok, como K-Pop Dosis.、Eh, cosa varia: Cosa varia, y para que te vea. Ya hay bonito, bonito video, bonita cosa, este. Mientras estaba yo convaleciente, eso es lo que hice. <risa> este. Pero ahí está, está padre, a mí me gusta mucho, me estoy divirtiendo mucho con la red social, ¿verdad? Pues ya era todo, oigan, cuídense,、eh, tápense y... <risa> Ya me voy.、Eh, yo soy Casandra s Martínez. Esto fue. Tenemos que hablar de K-pop. Y lo escucharon aquí en Station K-pop. Un viaje aditivo u por Asia. Se me cuidan. Gracias a Dios. Los quiero. Bye. Se cuidan. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Bye. Ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes con más de Tenemos que hablar de K-Pop. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Of bands that we're friendly with, and bands that everybody、no, here, how to manage a checkbook,